Para demostrar que somos el mejor Duélale a quien le duela Tim Cámara Car Audio La Elite Sound Car Puras Rolas Potentes アオィオ、l i リ e でサンカー。 Si en Alguna, Team cámara, car audio. Marcando la diferencia. Sonando con fuerza y nitidez, la presión del bajo que pega duro. ROLAS <gar rio. S 2> p ー t e n t e s 東京都の大阪府の大阪府の大阪府の Aturdiendo tus oídos. t o と o La élite Soundcar.